Comienza la cuenta regresiva. e s t á s por ingresar a un nuevo estado. El show c o m i e z a en.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 Hola, hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Dance Nation, el que ya es un clásico, clásico de la música dance, clásico de tu radio. Porque se emite, porque se baila, porque se disfruta. Agradecemos muchísimo a la radio que nos permite estar aquí al aire, estar sonando en casi 200 radios a lo largo y ancho de todo el país, de la provincia de Buenos Aires, de donde quiera. Nosotros estamos llegando ahí a lugares que ni siquiera podemos imaginar, pero que nos encanta. Después, más adelante, te voy a dar el WhatsApp para que nos digas presente, para que nos digas aquí estoy, para que nos digas lo que quieras. Pero eso va a ser más adelante. Ya como te dije, Le damos muchísimas gracias a la radio que nos está poniendo al aire, integrando una cadena de casi 200 emisoras que ponen la música dance en su programación para que podamos pasarla bien, recorrer las pistas de los discos que nos hicieron felices. Cuando éramos más jóvenes, hace tan poquito tiempo, claro que sí. Agradecemos la participación de República Hosting. República Hosting es tu lugar en internet y es el lugar en internet de todos los que nos gusta la música dance porque acerca esta propuesta y sin el apoyo de ellos esto no podría haber sido posible. Hoy tenemos una hora con una cantidad increíble de música. ¿No me crees? Ah, bueno, entonces voy a tener que empezar a poner discos. En la locución institucional está el señor Alejandro Basolere en la conducción y musicalización poniendo discos. Charlan Rato, q u i é n te habla, Matías p i c a c h o Y si no me creías que tengo la mejor música, pues aquí comienza Dance Nation. Dance Nation. フォーヨー f l o words はスピーク。ラップスピーク o はピーチなビーチ。アパルトバー i ウェイトバーブ、サーブ、リベ to the rhythm KLF is the crew, you hear?、Yeah. Design rhyme, I just Back to react, Enough is enough Let me ask you a question What time is love? What time is love? De la música. Comienzo fuerte en Dance Nation. Año 1990, el maxi single de The K.O.F. What Time is Love. Y esto es tan solo el comienzo. La nación de la música. La, la, la, la nación de la música. La n a la m a Dance Nation. Dance Nation. Dance and m a t i o n Música ítalo, claro que sí, era Don't Give Me Your Life de Alex Party. Y nosotros tenemos tantísimo más. Por ahora lo que tenemos es el WhatsApp, que es 113-692-4971. 113-692-4971. Ahí te leo, te escucho, decime de dónde estás escribiendo, de dónde sos, por dónde nos estás escuchando, nos encanta saber de vos. Una vez más te lo reitero, 1136924971, escribís dancenation.tu mensaje y ahí nos llega a nosotros inmediatamente, claro que sí. También dentro de un ratito vamos a ir a la disquería, vamos a comprar discos. Porque eso gusta, ¿no? Te gusta ir a comprar discos. Y a quién no nos gusta. Nosotros igualmente no te vendemos los discos. Nosotros te los regalamos. Ahora es el momento de un remix que le ha ganado ampliamente a su versión original. Estoy hablando del año 1991. Crystal Waters con Gypsy Woman. Cheese Homeless. El Basement Boys. Trip to the Bone Mix. Like you and me, but she's homeless. She's homeless, she's homeless. as she stands there. D-d-d-dance, man. Y si bien nosotros somos un radio show de música dance, Por supuesto que también estamos atentos a lo que pasa en el mundo. Y hace muy poquito tiempo, Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden, contó qué es lo que hay que hacer para cuidar la voz antes de cantar o mientras uno está cantando. Bueno, no es el caso mío, yo no me voy a poner a cantar, pero quizás a ustedes les guste y está bueno unos consejos de parte de un tipo que verdaderamente hace años que lo hace. Más allá de que nos curta el palo de música que estamos escuchando nosotros, vamos a saber un poquito cómo hacer para cantar o cómo deberían hacer algunos cantantes para hacer este. Esta noble tarea. Pero eso va a ser dentro de un ratito. Nosotros seguimos adelante con este hermoso radio show titulado Dance Nation. Dance Nation es presentado por República Hosting. Tu lugar en internet. www.republicahosting.com. ダンスメイド。 ダンスネジャー、プラネーションでラムシめ。 D-d-d-dance n a t i o n 本当に。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 Y como siempre te digo, en Dance Nation disponemos de todos los maxis de las canciones que pasamos, por lo cual, a veces cuando pasamos canciones que han sonado demasiado, que fueron incluidas en demasiados compilados, tratamos de buscar una versión diferente para sorprenderte, para alegrarte. Esto era Sueño Latino featuring Valeria v i g g s Con Viciosa, un tema que hemos escuchado tantísimo, pero este era el In Progress Mix. Para darle un poquito de color. Ahora lo que sí te estoy empezando a ver es cara de ir a la disquería, ¿eh? ¿Querés ir a c o m p r a r un disco? ¿Querés ir a c o m p r a r un disco? Dale, vamos a ver qué hay, a ver qué podemos comprar. Hoy i n m o r t a l e s presenta su nuevo disco de himnos. Incluye 15 himnos. ¿Pan q u e La joya más famosa de Dr. t a r r y llamada Samba. Rich Doctor de Armas Van k e l d e n Roach m o t e l y el tema de la risa por Wings. Casi un clásico. Los signos de Oid m o r t a l e s en cassettes y compactos. Dance Nation, la nación de la música. Major, La nación de la música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 Y en este Radio Show tenemos absolutamente de todo, ¡claro! Era el disco de Oid Mortales Himnos con estas grandes canciones y nos dieron ganas, nos tentamos, lo compramos y lo ponemos al aire. Y no es todo, tenemos muchísimo más aquí en este Radio Show titulado Dance Nation. Dance Nation es presentado por República Hosting, tu lugar en internet. www.republicahosting.com ダンス a イヨン。 Estamos atravesando la segunda mitad de Dance Nation y nos tentamos con el disco de hoy, mortales de himnos. Escuchamos a CLS Can You Feel It. Ahora me mudo rápidamente al 113-692-4971. Ese es nuestro WhatsApp: 113-692-4971. Ahí encuentro a Alejandro de Posadas Misiones. Hola, ¿qué tal? Te estoy escuchando desde mi negocio.、Eh, qué lindo, no sé de qué negocio. ¿Est estaría bueno ahí. Allí en Misiones hay una disquería todavía que aún conserva la costumbre de vender discos. ¡Qué bueno!、Eh, me haces recordar cuando iba a bailar y... Bueno, saludos para todos misiones. No, bueno, gracias. Saludos, sí, para todos misiones y para cada una de las provincias que recepcionan esta transmisión y que nos encanta que así sea. En un ratito te cuento qué es lo que dice Bruce Dickinson para cantar mejor. Así nos ponemos a cantar nosotros también. Pero ahora es momento de meternos en la ruta del bacalao en Ibiza, en España. Claro, escuchando la movida de Valencia. D -d -d -dance Esto es un descontrol. un Sin fin. Dance Major. Se los come todo. Hola, os habla el hombre máquina. Tranquilos. Esto es tan solo un pequeño descanso para que podáis soportar lo más duro que se haya hecho jamás. Lo más duro, tres. ¡Lo más duro, tres! ¡No, pa! オススあギッシャンドッフューニッツェラプレイヤー ¿Estás poseído? Lo más duro tres. ¿Y cómo no íbamos a tener un megamix? Era Lo más duro tres, esos compilados españoles dobles que siempre abrían y cerraban con un megamix acerca de todos los temas que contenían. Este es justamente Lo más duro tres del año 1994 en la ruta del bacalao. ¿Por qué no sonaría en la radio? Dance, Nellon, Nellon. Dance and major. Echamos lo más fino del house que nos propone el sello Strictly Rhythm con Ultra n a t é f r e Te cuento cuál es el secreto de Bruce Dickinson, el cantante de Iron Maiden, para poder cantar como los dioses, seguramente. En una sesión de preguntas y respuestas celebrada en Malmo, Suecia, hace un tiempito atrás, le preguntaron a Bruce Dickinson cómo hace para cuidar la voz en medio de esas gigantes giras que suele mandarse con su banda. Y él respondió textualmente, Bueno, no es que la cuide, más o menos lo hago, pero intento no abusar de ella. Porque la voz se cuida sola, siempre que no abuses de ella. Así que sí, hay cosas de sentido común: beber mucha agua, no fumar montones y montones de cigarrillos, ni hacer gárgaras con cuchillas de afeitar. No, eso igualmente no se recomienda en ninguno de los casos,、eh, oiga. Y es preferible no ir a un partido de fútbol la noche antes de un concierto y gritar a los jugadores o al árbitro, porque después no te quedará voz para cantar. No, claro que no. Cosas tan obvias como. Como esas, calentar un poco y todo lo demás. Ah, y lo otro muy importante es aprender a cantar. Eso ayuda. Bueno, muchísimas gracias, Bruce Dickinson. Pero no vamos a escuchar a Iron Maiden, por supuesto. Vamos a escuchar a Heavy D and The Voice. Now there we f a u l in love. What are o d o i t t h a n s e next o n Puro sonido de vinilo que nos ofrecía escuchar Lee Marrow con Don't You Want Me. Nosotros comenzamos a despedirnos del Dance Nation el día de hoy, no sin prometerte que vamos a volver, por supuesto, con muchísimo más baile para vos. Agradecemos muchísimo a la radio habernos puesto al aire en esta hermosa propuesta de música bailable. También le damos tantísimas gracias a República Hosting. Que es tu lugar en internet, es nuestro lugar en internet, es el de los que amamos la radio, porque tiene los mejores servicios para nosotros, para comunicarnos, para llevar, transportar y dar a conocer nuestra música, nuestras ganas de bailar. En la locución institucional estuvo el señor Alejandro Vasolere, y en la conducción y musicalización, charlando un rato y poniendo algunos discos, ¿Quién te habla? Matías Picayo. Nos volvemos a encontrar en el próximo Dance Station. ¿Qué te parece? ¿Te prendes? Dale, chao, hasta la próxima. República Hosting Tu lugar en Internet www.republicahosting.com